Hola, local buen día Sí, si sí, estamos organizando todo ya en el teatro del tubo para recibir a los colegas que vienen con dos espectáculos que de este momento están en viaje porque están participando de toda una gira que, que que están haciendo que arrancó en la provincia de entre ríos y que fueron bajando digamos por provincia de buenos aires por distintas localidades de la costa atlántica eh, ahora están en madrid participando de un festival muy importante allá y bueno y después este, se vienen para acá Son eh, dos espectáculos distintos, decíamos... ...que vienen de distintos lados también... ...bueno, porque más allá de, de la gira... ...son oriundos de otro lugar... Exactamente, exactamente... ...son dos espectáculos diferentes... ...de grupos distintos que están viajando juntos... ...porque organizaron la, la gira juntos... ...pero pero son dos producciones diferentes... Eh, ...una viene desde Entre Ríos... ...de la localidad de Paraná... ...es un colega de allá, Gustavo Vendelchi... ...que viene con un espectáculo unipersonal... ...que se llama Como un León que está basado en un cuento de Aroldo Conti, muy interesante que, que bueno, retrata un poco las vivencias de un joven, de un adolescente, digamos, este que trata de salir un poco de la miseria, es un espectáculo este emotivo, que convoca al público, una gran edad adultos y bueno, jóvenes o adolescentes que quieren que se quieran acercar esta este yo mañana también junto al otro espectáculo que es un espectáculo de Eh, dirigido digamos a las infancias y a, y a toda la familia eh, y se llama mundo vina y que es un espectáculo que utiliza no solamente la actuación sino también sino también títeres y, y objetos de manipulación directa es eh, súper lindo para disfrutar también como decíamos eh, con toda la familia eh, de una coproducción de distintos grupos de provincia de buenos aires que también están en gira eh, con este con esta obra cuente entonces la propuesta que tiene el teatro del tubo para mañana y ¿eh? pueden acceder a las entradas que ellos quisieran ir Sí, sí, como siempre están disponibles las entradas anticipadas que recordamos son siempre con descuento ¿eh? estamos manteniendo el mismo valor de venta de las entradas del 2022 todavía así que está bueno también para aprovechar, para ir en familia o con algún grupito de amigos y demás eso está bueno para aprovechar Y sí, en las redes, ahí en Teatro el Tubo, Instagram, Facebook, está toda la información para poder este, contactarse con el WhatsApp este, para venta de entradas anticipada Y si no, igual, siempre están a la venta en boleterías una hora antes de la función. Eh, recordamos los horarios de las funciones. Es mañana jueves a las 20 horas, Mundo Vilina, el espectáculo para las infancias y para toda la familia. Y a las 22 horas, también del mismo jueves, como Un León, que es un espectáculo más para adultos o jóvenes. Guillermo, te agradecemos. Bueno, y esperemos que, que vaya mucha gente porque es una interesante propuesta para una jornada de jueves en dos horas Sí, sí, sí. este Bueno, invitamos justo particularmente para un jueves porque, como decíamos, los espectáculos están en gira, solo van a estar en la, en la localidad este día, así que, bueno, es un día bastante particular, pero como estamos medio en vacaciones, verano, esa era la propuesta que compartir con el público. Guillermo, te agradece Gracias Muy bien, la palabra de Guillermo Rijegau, entonces, del Teatro del Tubo. Bueno, contándonos respecto a estas funciones que se van a llevar adelante mañana en, en el Teatro del Tubo, justamente. Allí, a partir de las 20, la primera función y la segunda a partir de las 22 horas.